Eh, ya ver más claro, en realidad, eh, con unas políticas sumamente eh, que apoyan el intervencionismo, que apoyan el higienicismo dentro de Venezuela. Sin embargo, también recordemos que Biden eh, fue el, el ex vicepresidente de Barack Obama. Barack Obama fue uno de los este voceros este de la de las sanciones en Venezuela. Yo claro. o sea, creo que es un, un panorama bastante complicado porque no sabemos entre un partido demócrata y un partido republicano cualquiera de los dos escenarios para Venezuela es sumamente este grave porque ambos sectores, tanto el republicano como el demócrata, se han encargado de promover todas estas este, acciones con, con Venezuela. Uh -huh. Entonces eh, es algo bastante delicado eh, el panorama en cuanto a las elecciones en los Estados Unidos porque Ambos candidatos son propensos a continuar con las acciones este de injerencismo en Venezuela, con el bloqueo económico tan atroz que, que, que vive en estos momentos el país. Eh, entonces, como te mencionaba, si gana el Partido Republicano, si gana el Partido Demócrata, ambos son escenarios graves para el país en cuanto a sanciones, al tema económico, petrolero y demás. Claro. Mariana, eh, ¿Sí? te consulto haya eh, números encuestas publicadas algunas tendencias que en, con las cuales se especulen para para diciembre sobre el rendimiento electoral tanto de bueno de, de, del gobierno de nicolás maduro representado en sus en sus candidatos este y de la oposición uh -huh. ahí hay, hay buenas expectativas por parte del, del oficialismo y sí por supuesto este se espera además yo creo que eh, en las elecciones de la, de la asamblea nacional eh, creo que estas elecciones eh, consolidan una vez más lo que ha sido el proceso de diálogo nacional yo creo que dentro de, de, del oficialismo del chavismo este creo que esa es la expectativa más grande que dentro de los resultados de las elecciones pues se logre este complementar y de una vez este cerrar pero también continuar con el, con el proceso de diálogo, o sea, ambos ambos ambas coaliciones tanto opositoras, este, como el oficialismo que apoyan, por supuesto, porque como te mencionaba, este, hay tres hay 3 bloques fracturados de la oposición esperando de que eh porque está a favor del diálogo, que sí. ha sido parte del diálogo, este, pues también tenga Pues, resultados positivos para para estos comicios uh -huh. claro y tengo la última mariaa desde ya agradecemos tu tiempo con radiográfica están dadas las, las condiciones sanitarias para hacer bueno falta todavía no para diciembre pero para llevar adelante una elección están tomando algunos recaudos va a ser presencial eh, la votación y cómo está el panorama en torno a el manejo del gobierno con esta crisis sanitaria Okay, bueno, eh, este, por supuesto que están las las elecciones. Este, el gobierno pues en junto con el Consejo Nacional Electoral pues está tomando todas las medidas correspondientes. Hace poco terminó este el nuevo Registro Nacional Electoral bajo todas las competencias contables con un éxito además este total eh, creo además un logro muy grande creo, en medio de tantos bloqueos eh de tantas trabas. Este, como decimos acá, se nos cierra una puerta, pero intentamos abrir miles de ventanas, pues. Pues para poder combatir esta pandemia, pues, pues tan dura además una pandemia que para Venezuela ha sido muy difícil eh, eh, no controlar, pero sí este mantener al pie el tema de los casos de contagio, pues como te mencionaba, somos un país bloqueado, un país asediado, este por amenazas este medidas muy duras este sobre todo de parte de los Estados Unidos este yo creo que ya para diciembre, eh, creo que ya para, diciembre para los próximos comicos del 6 de diciembre pues estaremos eh, con unas elecciones con un proceso electoral este bastante bastante claro este y con todos los protocolos sanitarios para la pandemia de la covid 19 Perfecto. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho esta comunicación y nos mantenemos al tanto, entonces, en contacto para ver cómo sigue todo esto. Seguro, gracias a ustedes. este Feliz día para todos. Eh, saludos, además, este súper pendientes, además, con el escenario también político y social en Argentina. Saludos, compañeros. Un abrazo. Abrazo. Ahí la escuchábamos entonces a la periodista venezolana de Telesur, a Mariana Yepes, explicando un poco cómo está la situación en Venezuela con, con el tema coronavirus y las elecciones para diciembre. Ahí uh -huh. pensaba, ¿no? Hay un sector de la oposición que, Están medio discutiendo a ver si se presentan, si no se presentan. Ahora, quienes tengan la intención de presentarse eh, y participar de las elecciones, después van a tener que reconocer el resultado. Claro. Porque eso es otro tema. Cuando sí. no les gustan los resultados, después, a ah, la elección era ilegítima. Además, importante el indulto que se ha dado por parte del gobierno de, de Maduro a los 110. Mencionaba eh, dirigentes opositores sí. eh, que han denunciado prácticas, bueno, fraudulentas, ilegales, etcétera. Eh, tranquilamente se los podría este censurar justamente en términos electorales puesto que han cometido faltas contra la democracia pero bueno van a ser parte de la elección y creo que allí es donde está el desafío ahora de maduro de eh, sostener electoralmente el, el proceso de, de, del chavismo que ha tenido sus reveses electorales uh -huh. también sí en los en el referéndum eh, que ha tenido elecciones también muy estrechas Eh, que ha reducido su enorme margen este, que, que en algún momento tenía, pero bueno, todavía sigue siendo un gobierno eh, sólido. Exacto, creo que la idea es un poco eso, no profundizar la legitimidad del gobierno y también hay que aclarar que el canciller Felipe Solá eh, felicitó esta decisión valoramos el indulto del gobierno de Venezuela, 110 personas, entre ellas políticos encarcelados, subrayamos la necesidad de colaborar para que los venezolanos puedan solucionar sus problemas mediante la convivencia, el diálogo y la paz. Está bueno remarcarlo porque por lo general siempre tiene mucho revuelo lo que dice Solá cuando son este declaraciones en contra del gobierno de Maduro, pero no cuando eh, se celebran algunas decisiones que toma el gobierno venezolano. Once de la mañana, siete minutos, 9 grados, dos décimas la temperatura. Vamos a las noticias. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca. Noticias Política Alberto Fernández ratificó el proyecto de aporte extraordinario sobre los grandes patrimonios. El presidente reiteró que está dirigido a un sector limitado de 12.000 contribuyentes y aclaró que será por única vez. Es pues un aporte único que en un momento de excepción, como es una pandemia, le estamos pidiendo a 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos, y para que aclaremos, ¿no? No es un universo tan grande y lo que les pedimos es que nos ayuden, que ayuden porque además tienen destino específico esos recursos. No es que van al Tesoro para que nosotros lo gastemos lo que queramos. Tienen destino específico. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese proyecto informan 38 nuevos fallecimientos y casi 11.000 positivos de COVID en las últimas 24 horas en el país el reporte oficial del ministerio de salud detalló que son 9 mil 155 los muertos y 439 mil el total de infectados de los cuales el 73 por ciento recibieron el alta las autoridades informaron que la situación es la misma que en las últimas semanas y señalaron la tensión y el estrés que sufre el sistema de salud y el personal que atiende la pandemia Hay un total de 2.359 personas que cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de los cuales el 68% lo hacen en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, un 7,3% en Córdoba y un 4,1% en Mendoza. Football. Messi analizaría la opción de quedarse en el Barcelona. El astro argentino debe decidir hoy los próximos pasos a seguir después de que el presidente del club catalán se mostró inflexible respecto de dejarlo marcharse, lo que complica su desembarco en otro equipo de élite. Hay informaciones periodísticas que apuntan a que Messi estaría dispuesto a dar marcha atrás a su decisión y quedarse un año más en el conjunto culé. La expectativa está puesta en la reunión que el capitán del seleccionado mantendrá con su padre para que le explique los pormenores de lo que discutió ayer con el presidente del Barcelona. Más información en TELAM punto com .ar.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 Eh, si que metas, en las redes eh, para participar por este libro que nunca...